Muy buenos días, bienvenido y bienvenida un día más a la verdad del ser. Hoy es un nuevo día y cada nuevo amanecer es una oportunidad divina para comenzar de nuevo. Al abrir tus ojos, no solo despiertas tu cuerpo, también puedes despertar tu alma, tu mente y tu energía. Comenzar el día con afirmaciones positivas es mucho más. Que repetir palabras. Es sembrar semillas de luz en tu conciencia. Es programar tu mente para el éxito, para tener un día en paz. Es preparar tu día decretando y afirmando que la abundancia es parte de ti. Cuando eliges afirmar con amor, gratitud y poder interior, cambias tu vibración. Y cuando cambia tu vibración, cambia tu realidad. Estas afirmaciones están diseñadas para alinear tu energía con la energía universal, donde todas las posibilidades se hacen presentes. Es abrir la puerta a la abundancia, a la prosperidad, a la salud, al amor incondicional y también a la paz interior. Hoy vas a conectar con tu capacidad infinita de manifestar. Porque todos somos creadores de nuestra propia realidad. Solo que hay que saber enfocar lo que realmente queremos. Y estas afirmaciones te ayudarán a lograrlo. Este día está comenzando y solo tú puedes decidir cómo quieres vivirlo. Si estás aquí, Estoy segura que quieres comenzar el día con tu energía altamente elevada. Y no estamos hablando de solo la energía de tu cuerpo, sino también de tu vibración. Cuando queremos manifestar algo, debemos elevar nuestra vibración y mantenernos allí el mayor tiempo posible. Cuando tú logras hacerlo, comienzan a suceder lo que llamamos milagros. Y te suceden cosas maravillosas que ni tú te imaginas. Solo debes creer, y si crees, crearás. Hoy quiero invitarte a que confíes más en ti y en el poder interior que tienes para crear la vida que quieres. Créeme que si confías más en ti y te enfocas en manifestar solo lo que quieres, en unos meses tu vida habrá cambiado por completo. Yo lo comprobé y hoy es momento que tú también lo hagas. Tómate estos minutos para ti, porque este es tu momento sagrado para alinearte con la luz, con la paz, con la energía infinita del universo y prepararte para recibir este día maravilloso. Cuando repitas las afirmaciones, hazlo desde el corazón. Sintiendo que eso que mencionas ya está sucediendo en tu vida. Tu mente es creadora y es s u p e r poderosa. Enfócala en lo que quieres y avanza sin miedo, confiando que todo lo que mencionas ya lo tienes. Solo falta que puedas verlo en el mundo material. Ahora sí, ¿estás listo o lista? Vamos a comenzar. Es importante que sepas que cada afirmación que harás es tu nueva vida. Acéptala y agradece lo que llega hoy. Ese es el primer paso para lograr todo lo que deseas. Estas afirmaciones no es necesario que estés meditando para escucharlas. Puedes repetirlas mientras haces tu desayuno, mientras te duchas o si vas en tu coche conduciendo a tu trabajo. El secreto. Es sentirlas y mencionarlas con emoción. Sonríe cuando las repitas, acéptalas y adúéñate de ellas. El universo responderá mágicamente y todo lo que sigue te sorprenderá. Ahora es hora de comenzar. Prepárate para vivir este día maravilloso y comienza a crear esa vida plena que siempre quisiste. Yo mencionaré las afirmaciones y tú. Tendrás un tiempo luego para repetirlas. Recuerda hacerlo con alegría y emoción. Vamos por la primera afirmación. Hoy es un día maravilloso y así lo voy a vivir. Me despierto en completa conexión con la energía divina. Del universo, yo soy una con la inteligencia divina que todo lo guía. Hoy todo resulta a mi favor. Estoy muy feliz por este maravilloso día que comienza. Yo soy quien todo lo puede y nada ni nadie podrá cambiar eso. Todo en mí es energía y mi energía es. Es alta y vibrante. Confío en el plan perfecto del universo para mí. Hoy agradezco por todo lo que tengo y todo. Lo que está por venir, el universo siempre me guía y me apoya de manera constante en todo lo que hago, el dinero. Es mi mejor aliado y me llega siempre en grandes cantidades. Yo soy una persona feliz, próspera, abundante y sana. Hoy soy un imán. Para todo lo bueno, las bendiciones me llegan de todas partes y cada día recibo más y más. Mi alma sabe el camino y yo la escucho con amor. Hoy soy imparable y todo lo que llega a mí lo hace con facilidad, gozo y gloria. Me despierto muy feliz porque sé que este día trae a mí grandes bendiciones. Mi trabajo es maravilloso porque hago lo que amo y todos necesitan de mis servicios. Mi familia es muy feliz, sana, abundante y próspera. Cada paso que doy me convierto más y más en quien yo quiero ser. Mi vida es maravillosa y todo sucede a mi favor siempre. Siempre estoy avanzando a pasos agigantados. Tengo una vida plena, colmada de bendiciones, logros y éxitos. Soy la hija mimada de mi Padre Creador, y todo lo que quiero siempre me es entregado. Estoy alineada con mi propósito divino. Yo Vine a ser feliz, próspera, abundante, sana, y hoy soy así y siempre lo seré. Hoy tengo una vida más bella de la que jamás imaginé. Todo llega a mí en el momento perfecto. Hoy la vida me sorprende con algo maravilloso e inesperado. El universo siempre me envía regalos. Mi mente hoy está tranquila, respiro paz, salud y felicidad. Todo tiene su tiempo y yo estoy presente aquí y ahora. Estoy en el camino correcto y hoy confío plenamente en mí. Yo sé que tengo un gran propósito y hoy lo voy a cumplir. Hoy avanzo con fe porque soy capaz de lograr todo lo que deseo. Todo lo que doy vuelve a mí multiplicado. Hoy elijo mi presente. Y todo lo que llega es para mi mayor bien. Recibo este día con amor y gratitud. Sé que es un día maravilloso para mí. La vida. Me sonríe y yo sonrío con ella. Mi energía es maravillosa y s o l o atraigo lo mejor a mi vida. Hoy elijo vivir. Y ser feliz. Cada día que comienzo, creo una vida maravillosa y todo lo que quiero llega a mí. Mi economía es altamente abundante. Y mi dinero se multiplica a la velocidad de la luz. Todo el dinero que dono, gasto e invierto regresa a mí multiplicado. Hoy nada me falta, hoy todo me sobra, porque yo soy abundancia infinita. Mi vida hoy es maravillosa y estoy muy agradecida por ello. Hoy todo lo que llega a mí me da felicidad, porque mi vida es felicidad constante. Hoy mi vida ha cambiado por completo y estoy altamente bendecida por mi Padre Creador. Todo lo que toco hoy lo convierto en oro. Hoy soy mi mejor versión, porque yo soy un alma imparable. Estoy guiada. Por mi Padre Creador y confío plenamente en Él. Soy brillante, radiante y hermosa, porque mi alma así lo es. Mi economía crece hasta cuando duermo y mi vida es altamente próspera. Mi energía es hermosa, vibro alto y siempre atraigo lo mejor. Soy un imán para el dinero y mi dinero siempre se multiplica. Hoy estoy segura de cada paso que doy y sé que mi día es maravilloso. Porque si yo con Dios, ¿quién contra mí? Gracias, Padre, por este maravilloso día. Gracias por la vida que hoy estoy creando. Gracias, Padre, porque sé que hoy todo está cubierto. Por todo esto y mucho más, gracias, gracias, gracias. Ahora prepárate y abre tus brazos, porque hoy es un día maravilloso y te has preparado para recibir solo lo mejor. No olvides, por favor, compartirlo con la mayor cantidad de personas que puedas. Ayudemos a que otros también puedan tener un día maravilloso. Jesús decía: La verdad nos hace libres. Y todos debemos aprender a crear la vida que queremos. Y estas afirmaciones son altamente poderosas para que eso suceda. Escúchalas cada mañana. Recuerda que son semillas que hoy plantas y los frutos no tardarán en llegar. Ayúdame con un like si este episodio te gustó y déjame en los comentarios la afirmación que para ti fue más poderosa. Antes que me olvide, esa afirmación la repetirás las veces que puedas. Como decía Jesús, conoced la verdad y la verdad os hará libres. Hasta un próximo episodio. Y que Dios te bendiga siempre. Gracias.